Lirical, 41 nigga, el cuerpo y la sangre de la música, cabrones, Vito. Sin fumar tiro mierda fumada. Sin bromear hago bromas pesadas. Sin tirar tengo a muchos tirando. Y sin mamar tengo a yeah. muchos mamando. Aunque me dicen lirical, no me gustan los apodos. Hey. Y aunque hey. se hagan los sordos, voy a partir de todos modos. Yeah. Si no saben nada, no ronquen de esa velota. como nunca desafino No importa si grabo Con un micrófono chino Con un swap tan cabrón Todos preguntan quién vino Y le apuestan hey, al 41 Cuando entro al casino Oye. Me dicen Él levanta muertos Pero no me explico ¿Qué? Será porque Con un junte A los veteranos Resucito Que copie sus ideas Brother <risa> yo no lo necesito Mi mamá me educó Y estupideces No repito Frontean de calle Pero ya desarmado huele a pantalones cagados yeah. Debería demandar por tanto que me ha copiado Pero que no te nombre me aconseja mi abogado nah. Sin fumar tiro mierda fumada Sin bromear hago bromas pesadas Sin tirar tengo a muchos tirando Y sin mamar tengo a muchos mamando Para aquí o para llevar pásame los utensilios Ahí te llego donde estés tengo servicio a domicilio Dicen que tu compañía está pedir auxilio, ¿Sí? estos buenos para nada los enviamos al exilio. Sí. te soy honesto, tiraderas no contesto. Sí. Y aunque me veo molesto, voy en paz cuando me acuesto. Un ah. Jordan en versión blanco, en tu cara en la gencesto. Sí. aunque suene modesto, yo sueno más cabrón que el resto. Okay. Para ustedes es grande, para mí es cosa de rutina. Oh, yeah. No doy muestras de orina y nunca dejo propina. No, no, no, el no. verdugo de novatos en la guillotina ah. cuando escribo en la cabina y se improviso en una esquina. Sí. ya están apagados como quieren que Es necesario que se caguen, si están más quemados, el motor de la Volkswagen. Conmigo no esperen junto, es necesario que me halaguen. Irigal 41, Pita 41, tu combo 41 y en tu cara 41. No voy a morir Tengo a muchos 41. Sin fumar tiro mierda fumadas, sin bromear hago bromas pesadas. Sin tirar tengo a muchos tirando y sin mamar tengo a muchos mamando. Yeah. Oye, B&B Music, lo que nadie se esperaba, Lyrical 41, ando con Vito, oye, no fronteen, que nosotros estamos trabajando, yo qué culpa tengo que ustedes no hagan dinero.